El dato que se conoció eh, hoy fue que el nivel general de precios de todas las eh, los distintos rubros, digamos que mide eh, esa gran canasta que compone eh, eh, el índice, dio un aumento mensual de 3,6%, eh, lo que pone en primera medida, podríamos decir que pone dificultades en cuanto a la consecución del, de la meta inflacionaria de planteaba el gobierno nacional desde la evaluación del presupuesto, ¿no? Estaba diciendo que para 2021 se preveía una inflación cercana al 30%. Eso, digamos, ya como hemos decía, si si ya tenemos más del 7% de inflación acumulada en el bimestre, para que se cumpla la meta de inflación tiene que darse una inflación promedio mensual de aquí a diciembre de 1,8. Es mucho, es poco. Y bueno, mira, para darte una idea, el año pasado solamente dos meses cumplieron con esa meta eh, de, de ser de 1,8 o menos. que fue? Abril y mayo, el comienzo, digamos, de la pandemia, donde se paró todo y se, se cerraron las actividades, vamos a decir. no Entonces, eh, por eso justamente hay un hay un problema ahí para... Eh, Bueno, para cumplir con ese compromiso.